Recuperamos la comunicación con Oscar González, que le damos la bienvenida. Oscar, Karina, te saluda desde Radio Encuentro. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Lo hemos recuperado, Oscar. Lo habíamos perdido. Sí, acá estoy. Bueno, cuéntenos entonces que eh, va a participar de este primer ciclo de conversatorios, que usted es titiritero. Sí. Bueno, eh, la idea es tener una charla. Yo soy... docente de la escuela. así participó con un taller de títeres eh, y bueno, eh, tuve el ofrecimiento de la carrera de teatro, de tener este conversatorio, esta charla eh, abierta y la idea es hacer un recorrido de la actividad titilitera en la zona, en la comarca, eh, en... con todos los alumnos y quienes quieran participar estamos hablando de una de una historia que tiene que ver a, de forma sistematizada eh, la actividad a partir de los años 70 bien en eh... Esto de, del títere, eh, más allá de que sí, se los, los personajes están en un escenario y tiene mucho que ver con una obra, eh, el titiritero no, no pone el cuerpo, ¿no? Es es, es medio... es complicado, Oscar. Eh, bueno, no, el titiritero pone el cuerpo. con <risa> el cuerpo, es verdad. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. Pone el cuerpo y lo pone o se expone a través... de un interlocutor que en este caso es un títere, en un objeto, claro. una figura con la cual se va a comunicar y expresar. Claro. El titilitero debe tener formación actoral uh -huh. primero y, por lo tanto, luego transferir esa actuación al objeto y quedar en un segundo plano eh, y el que se va a exponer es el títere. Pero uh -huh. el titiritero expone su cuerpo... Porque le da eh, las expresiones, lo que... los ademanes y demás, ¿no? Exactamente, Bien. claro. Eh, independientemente de que el titiritero esté o no a la vista del público, tiene una exposición y tiene un rol eh, sin el objeto de quítere, sin un manipulador, no existe. Es un objeto inerte. Eh, no tiene alma el alma la tiene el titiritero que la transfiere poéticamente y físicamente al titere que va a manipular eh, teniendo en cuenta la historia ¿no? porque esto está enmarcado en los 40 años de democracia también, cierto Oscar eh, se va a hablar un poquito de, de, de la historia del teatro regional, independiente la identidad claro, sí sí esa es la idea hacer un recorrido ...de el desarrollo de los títeres en la zona, en la comarca... Eh, ...ya te digo, a partir de los años fines de la década... ...del 60 en adelante hasta la actualidad. Eh, es un poco transferir eh, las vivencias eh, recorridas en estos años... ...y el desarrollo que tiene eh, como disciplina teatral en esta zona... el títere las en sus diferentes técnicas, títere de guante, de varilla, marot, marioneta o títere de hilo, en fin, todas las técnicas de manipulación dentro del teatro de títeres. Vamos a mm, mostrar allí algún material documental de la de los distintos años y a su vez este narrar un poco la historia de cómo se inserta el Teatro de Títeres dentro del de espectro cultural artístico en la zona y la proyección desde aquí hacia distintos puntos del país. ¿no? Bien, Oscar. Bueno, entonces la invitación es para el público en general además de, de docentes y alumnos de la escuela. sí Sí, así es. Y vamos a... también hacer algo, a presentar un pequeño numerito o dos eh, con marionetas con títeres de hilo y eso será mi participación en este conversatorio que, por supuesto, está enmarcado, contenido y proyectado desde la Escuela de Arcas y de Belletis. Eh, Oscar, bueno, sabemos que a diferencia de por ahí lo que tiene que ver con, con películas, series, miniseries, el, lo que tiene que ver con el teatro y los títeres solo lo podemos presenciar, eh, de o sea, de, de, de cuerpo presente, digamos, ¿no? Al público, no hay obras así que podamos ver en internet y demás. Si nos quiere contar por ahí alguna de sus obras, algo de, de lo que por ahí hayamos visto, que podamos reconocer. Bueno sí sí eh hay material eh. hay ah, material sílmico ah, de espectáculos de títeres eh tanto de aquí como en el mundo no y muy buenos espectáculos, pero en esta oportunidad eh lo que vamos a a transitar digamos en, voy a mostrar un, un número o dos de con marionetas títeres de hilo que es lo que estoy trabajando particularmente. Desde hace muchos años. Eh, bueno, eso, no hay no hay mucho más para... Por supuesto que eh, si me vas a elegir entre un espectáculo vivo y un espectáculo filmado, elijo lo vivo. Sí. Porque sí, sí, la sí. comunicación en vivo y en directo con el público es una cosa y eh, lo que está plasmado en una imagen... digitalizadas otra cosa no Sí, ¿no? el hecho del teatro también ¿no? el, el, el eso lindo ese ambiente lindo eso que que se ambienta al lugar donde uno puede hasta sentirse parte a veces de, de cuando va, vamos a ver una obra hay una diferencia en donde uno puede sentarse en un sillón a parar la peli al parar la obra no es como que tiene ese ese gustito diferente sí exactamente claro el teatro es un hecho absolutamente vivo un ida y vuelta el, el receptor el público no es siempre el mismo el emisor tampoco ni siquiera emocionalmente aunque represente el mismo espectáculo durante X cantidad de tiempo eh, nunca va a ser una función igual a otra porque los estados de ánimo cambian eh, la actuación es diferente no está encorsetada enlatada Entonces siempre es un hecho dinámico de ida y vuelta, sí. mientras que en el cine son otros los códigos y, bueno, tiene lo suyo también, por supuesto, eh, y es un medio absolutísimamente válido, pero el teatro es otra cosa. Sí. Oscar, eh, agradecemos un montón la comunicación. Recordamos entonces mañana jueves 9, 21 horas en Buenos Aires 456 de Cumming. No, no, perdón, 18:00, 20, 20 horas. Perdón, 20 horas, hasta ah, 20 bien, bien, 20 horas. Y, bueno, y el agradecido, soy yo en nombre propio personalmente y también en nombre de la escuela porque por ustedes difundan las distintas actividades de la escuela. Muchas gracias. Gracias. Abrazo, Oscar. Chao. Oscar González, maestro titiritero, que bueno va a ser el invitado especial en este primer ciclo de conversatorios, hacedores teatrales de la región estadounidense.